Sí, nada, eh, bueno, sabíamos luchando de principio que va a ser un poquito más difícil, eh, nuevos jugadores, nuevo técnico y bueno, ya conseguimos y vamos a seguir trabajando y a mejorar. Por momentos estaban cómodos en el marcador, pero después el tercer cuarto polémico otra vez volvió a aparecer. Sí, más o menos, bueno, entramos no flojos, éramos un poquito más eh, no tan concentrados en defensa y bueno, ya volvieron un poquito más cerca pero estábamos siempre encima del marcador y conseguimos fácil la victoria. ¿Con qué cosas te quedas de este triunfo? No, creo que estamos mejorando cada partido y, y nada mejoramos eh, esto nuestra defensa, y nuestro ataque también y podemos seguir eh, avanzando. ¿Qué opinas de este nuevo formato de competencia? ¿Te gusta vos que sos extranjero? Eh, bueno, es poco complicado porque si no pasas... Te quedan muchos días sin jugar y solo por eso, lo demás está bien, solo no sé cuándo después arranca la liga, tarda mucho, no sé, va a ser complicado para jugadores, todo. ¿Con qué expectativas te quedaste en este Boca? Nada, un, ¿cómo se llama? un año tipo nuevo, a mejorar, eh, no pasar nada del año pasado y, y nada, a ganar más partidos. ¿Objetivos personales para esta temporada? No, objetivo de no esto, ayudar al equipo y llegar a eso, playoff, lo que sea.